Amigas y amigos, bienvenidos al show. Vamos dando comienzo a una nueva recorrida por la música e intérpretes del mundo. Hoy el comienzo con un músico nacido en Madrid en en 1944 cantautor español conocido por usar la ironía y la comedia en sus canciones. Grabó 15 discos y fue cofundador del sello discográfico independiente 18 Chulos. Inició sus estudios de ciencias económicas, pero lo dejó para dedicarse al cine como yoante de dirección. Después de cumplir el servicio militar, conoce a quien fuera el amor de su vida en París, la canadiense Anick con la que parte hacia Canadá, donde empieza su carrera como electricista. Ya de nuevo en España le animan a actuar en locales eh como La Aurora, donde conoció a Joaquín Sabina y a Alberto Pérez. Como trío graban el disco La Mandrágora en 1981 que toma justamente el nombre de uno de los locales donde solía actuar por aquellos días. En el 86 y ya en democracia en España, la TV española censura su canción Cuervo Ingenuo, una sátira de la ambigüedad ideológica del Partido Socialista Obrero Español y eh, iba a emitirse como parte de un concierto de Joaquín Sabina, pero bueno, fue censurado por el gobierno y no pudo salir a la luz. El último disco que editó fue en el 2014 titulado eh, En Café Central de Madrid, grabado en vivo, acompañado de un DVD de ese concierto. Publicó tres libros. Su última actuación fue en abril del 2015. Falleció de un infarto miocárdico en la provincia de Cádiz, de España, en eh, el mes de julio de ese mismo año compartimos, comenzamos este bienvenido a un show justamente con un tema de Javier Crae de 1999 Antípodas En las antípodas todo es idéntico tienen teléfonos tienen semáforos con automóviles, con San Cristóbales. Muchos estómagos están a régimen. Tienen políticos, más bien estúpidos, pero son súbditos muy pusilánimes. En las antípodas todo es idéntico, idéntico a la autóctono. La problemática es económico. Y en lo teórico no son unánimes, los hay escépticos, los hay fanáticos. Pero en la práctica no ves apóstatas, sino los márgenes o comprizmáticos. Y unos son míseros, otros son prósperos. En las antípodas todo es idéntico, idéntico en octopano. Hay mundo artístico con gente excéntrica, mundo científico con catedráticos y cuerpo médico y casos clínicos. La gente rústica puebla las fábricas y los hipócritos, los aristócratas. Viertos filósofos sienten escrúpulos. En las antípodas todos idénticos, idénticos. Algunos fármacos son ilegítimos, pero hay gran tráfico, lo cual es lógico, porque los réditos son astronómicos, y hay muchas víctimas y hay muchas cárceles, voces hipócritas piden coléricas, medidas drásticas, sillas eléctricas. En las antífodas todo es idéntico, idéntico al autor. Los eclesiásticos, desde sus púlmitos, causan catástrofes y los omnímodos, poderes fácticos, hazañas bélicas, actos vandálicos, los energúmeros y los pacíficos, actos inútiles. Entre los lúcidos cunde el desánimo, en las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. Eran fenómenos de rara índole Madres estériles con partos múltiples Problemas étnicos con los indígenas Falsas polémicas por los satélites Grandes espíritus viven recónditos Y hay robos tóxicos abundantísimos En otros términos están incómodos. Pero es fantástico. Martes y miércoles, jueves y sábados, lunes y vísperas dan espectáculo con el esférico. Allí al Unisun arma el escándalo y es como un bálsamo para sus ánimas. En las antípodas todo es idéntico. Idéntico a la autóctona Idéntico a la autóctona Idéntico a la autóctona Y la música ahora de Memphis La Bluesera Banda de blues, jazz y rock argentina formada en el barrio Portello de La Floresta en 1978. Alcanzó su máxima popularidad a fines de los años 80 y principios de la década de los 90, en especial con su disco Nunca atuve tanto blues. Tras la muerte de Adrián Otero, su cantante, en el año 2012 en un accidente automovilístico, Daniel Weismann, miembro también fundador de la banda, comenzó a gestar una nueva formación con con Emiliano Villanueva, quien hace sío el mismo día en el que mediante ruedas de prensas iba a anunciar el retorno de Memphis a los escenarios. La banda finalmente después de un tiempo volvió a juntarse y a tocar y actualmente con Martín Luca en la voz. Aquí compartimos la flor más, más bella, Memphis, la luciera. Canada 2 es la canción principal de la banda sonora de la película de 1980 del mismo nombre. La canción es interpretada por la cantante australiana de origen inglés Olivia Newton-John y la banda de rock inglesa Electric Light Orchestra. Jones canta la voz principal con el cantante de la electricidad de y el escritor de la canción Jeff Line agregando voces entre paréntesis al estilo de sus otras canciones en la banda sonora de la película junto con eh, la electricidad y la electricidad y la electricidad proporcionando la instrumentación Chada Dua alcanzó el número 1 en varios países y fue el único single número 1 de la banda en el Reino Unido cuando alcanzó su punto máximo allí durante 2 semanas en julio de 1980. Fue certificado plata por la industria fonográfica británica. También alcanzó el puesto número 8 en Billboard en los Hot 100 de Estados Unidos. Aquí Olivia Newton-John junto a la Electric Light Orchestra y este Saradū Compartíamos en este bienvenidos al show la música de Babasónicos, banda argentina de rock alternativo formada en 1991. Al principio fueron parte del nuevo rock argentino. El nombre es un juego de palabras entre el gurú indio Sai Baba y la caricatura de los Superchónicos. El líder, Adrián Rodríguez y el tecladista Diego Tuñón quisieron crear un sonido que no siguieran los parámetros de la escena musical argentina ya establecida. Cuentan con 12 álbumes, el último editado en el 2018. Compartimos aquí Baosónicos y Irresponsable. No sos como un divertido responsable. Si fuimos caer en el de la trigartera esquiva no nada. Vino desde el rumoro y del rumor, de sa descubiertos por la luz de la mañana nos pasígaron la decisión y allá vamos continuamos con un grupo de música disco que alcanzó la fama durante la década de los 70. Fue creado por el productor alemán Frank Farin en el 74, que por eso entonces trabajaba en una discográfica alemana, una compañía que en la década siguiente lanzaría, por ejemplo, a Modern Talking. Se Titan que han vendido en el mundo cerca de 170 millones de copias. Estaba compuesto por cuatro artistas de las Antillas que trabajaban en Londres, Alemania, Países Bajos. Eh Bobby Farrell, que nació en el 49 en octubre eh y falleció en diciembre del 2010. Mm, Marcia Barrett, Barsin Williams, Liz Mitchell, eh todos eh que eh, aún vivos es conocido por éxitos internacionales como Daddy Cool, My Bike, Rapunzel o Rivers of Babylon. Cuentan con 18 álbumes de estudio lanzados al mercado mundial. En el 86, 10 años después de su lanzamiento con su formación original, el grupo acumulaba 18 discos de platino, 15 de oro y cerca de 150 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Ese mismo año el grupo desaparece, se disuelve. En un ranking de ventas del 2010 dentro del Reino Unido, Bon Iver aparece en el quinto lugar con los dos temas eh principales de su carrera. Son el único grupo que aparece dos veces en los 10 primeros puestos de la lista, una hazaña solo igualada por los Beatles. Compartimos la música de Bon Iver e Derrida of Babylon Y el final hoy de este bienvenidos al show con una banda emblemática de la música uruguaya, Totem, formada en 1971 por músicos de reconocida trayectoria, varios de ellos ex integrantes de El Quinto son muchas veces embarcados dentro del género denominado Candombe Beat, una mezcla de ritmos originarios del Candombe con música pop y rock. El nombre del grupo fue compuesto por Chichito Cabral en un ensayo del grupo. Según él mismo cuenta, en un viaje a Hamburgo vio un cartel luminoso que decía Totem. Pensó que podía ser una abreviación de Todos tenemos música y se prometió a sí mismo un día armar un grupo que llevaría ese nombre. La banda se disolvió a comienzos del 74 en un contexto general en Uruguay de desaparición de varios grupos musicales debido a la situación política que vivíamos en aquel momento. Su última actuación fue en el Club Olimpia de Montevideo. Compartimos en el final de este bienvenidos al show a Tótem y este Diafra. Quiero darle un tiron de orejas al hombre. ¿Qué piensa en la política y no responde? Que están muriendo niños sabor botones. Que olvide las banderas, piense en el hombre sé que hoy esto amigo mañana no será porque confian en el lema que vos so diás mientras que viatra estaba muerta muerta de sol y sin pan sus crías estaban blancas blancas de peste mortal viatra estaba muerta Nadie allí quiso llegar por unos negros que mueras ¿A quién le puede importar? Ese que hoy es tu amigo mañana no será porque confía en le más que vos so diás amigo mañana no será porque confiando enle más que bonso día mientras que vi atrás estaba muerta muerta de solis sin paz sus crías estaban blancas blancas de peste mortal viatra está desierta Ya no están Así cantaba Tu gente Mientras pudieron Cantar Ese que hoy es tu amigo Mañana no será Porque tu tiene el lema Que vos odiás Neya, neya Kumaya nagata Neya, neya Kumaya nagata Neya, neya